Bueno, yo… Buenas tardes eh, a todos y a todas. Eh, soy Mari Carmen Pirapú. Eh, voy a hablar en nombre de los familiares, de los jóvenes mmm, que detuvieron la semana pasada. Eh, hoy queremos denunciar que nuestros familiares han sido torturados durante el periodo de incomunicación, tal y como preveíamos. La semana pasada denunciamos ante el Defensor del Pueblo el miedo que teníamos de que esto sucediera ya que no teníamos ninguna noticia suya. Además, recientemente había advertido a Amnistía Internacional en su último informe que en España se tortura con total impunidad, por lo que nuestro temor era fundado. Queríamos que pasase ante el juez lo antes posible, partiendo de que ya tenían pruebas necesarias para llevarlos ante el juez, como ya había dicho el señor delegado de gobiernos, Vicente Ripa. Sin embargo, fueron incomunicados y durante este periodo de incomunicación, torturados. Esta semana hemos recibido la notificación del Defensor del Pueblo del Estado, el señor Mujica, diciendo que todas las actuaciones han sido correctas y legales. ¿Acaso es correcto y legal torturar a las personas? ¿De qué sirve esta institución chino si defienden a los ciudadanos y ciudadanas? En su notificación nos decía que si teníamos más datos se los enviáramos, Por supuesto que se los vamos a hacer. Le vamos a mandar los testimonios de nuestros familiares, aunque ya sin mucha esperanza de que sirva para algo, ya que las torturas sutidas no desaparecerán. También queremos denunciar las lecciones de ética que el señor Ripa ha pretendido dar ante estas detenciones y las posteriores muestras de denuncia. El señor Ripa dijo, y leo textualmente, Los jóvenes que me rodean o que ya están inmersos en esta espiral de violencia, tienen ante sí la evidencia falparia de que no hay paraíso detrás del helicóptero Molotov. ¿Acaso hay paraíso detrás de la tortura, señor Ripa? También dijo que estos jóvenes, destrualmente, que les han vendido una entelequia que por otra parte no conlleva más que sufrimiento estéril, inútil. ¿Qué les ha vendido el señor Ripa a sus fuerzas policiales para que sean capaces de torturar? ¿Acaso, señor Ripa, la tortura no conlleva sufrimiento estéril inútil? También dijo en referencia a los altercados del fin de semana, textualmente, apelo a los padres a los padres de cualquier ideología para que extremen la vigilancia sobre sus hijos adolescentes. ¿Quién dice el señor Ripa para decir a ningún padre ni madre nada sobre sus hijos cuando los funcionarios de su servicio torturan a las personas durante el periodo de comunicación? Hiten!